empiezo con el nombre de Aola el clemente el misericordioso juro por los caballos que resoplan cuando galopan dirigiéndose hacia la batalla hacen saltar chispas con sus cascos se lanzan contra el enemigo al amanecer levantando una nube de polvo y penetran las filas enemigas hasta llegar al corazón de estas. Por ello juro que el hombre es ingrato con su señor, y él es testigo de ello. Y ama las riquezas con pasión. ¿Acaso no sabe que se harán surgir a quienes están en las tumbas, y que se desvelará lo que esconden los corazones? Ciertamente ese día su señor estará bien informado acerca de ellos